Los viajes de Gulliver. Lemuel Gulliver nació en Nottinghamshire, Inglaterra. Sus padres procedían de una familia humilde. Estaban muy felices de tener un hijo. Los padres de Gulliver querían que fuera cirujano. Sin embargo, Gulliver soñaba con viajar y explorar los mares. ¡Ah! Oh, ¡Cómo me gustaría viajar por los mares! Y descubrir tierras que nadie ha descubierto Sin conocimientos marítimos Gulliver siguió el consejo de sus padres y se hizo cirujano Era uno de los mejores médicos de Inglaterra Se preocupaba mucho por sus pacientes y los trataba muy bien Pero el corazón y el alma de Gulliver siempre estaba en el mar Habitualmente se preguntaba si podría navegar por las aguas relucientes Pasaron los años y Gulliver se casó y tuvo dos hijos. Era un padre cariñoso y un devoto marido, pero deseaba vivir su sueño. Querido, ¿qué te pasa? ¿Pareces triste? Me han ofrecido ser capitán de un barco. Quiero aceptarlo, pero me preocupáis los niños y tú. Siempre debes seguir a tu corazón Si navegar te hace feliz, entonces acepta el trabajo Pero prométeme que regresarás sano y salvo Oh, gracias, querida Gulliver se despidió de su familia y partió a navegar por los mares del sur Se sentía el hombre más feliz del mundo Pero no era consciente de los desafíos que le esperaban Esa noche estalló una tormenta en el mar Las aguas se levantaron furiosas y las olas se estrellaban contra los laterales del barco En cuestión de segundos el barco naufragó y se hundió Gulliver nadó todo lo que pudo para no ahogarse Cuando pensaba que podría acabar aquí su vida Una ola enorme lo empujó a las profundidades del mar Afortunadamente no era el final de Gulliver Fue arrastrado a la orilla de una isla Se quedó profundamente dormido Cuando abrió los ojos Sintió algo en su espalda Pero estaba demasiado cansado para despertarse Después de un buen rato Gulliver por fin se despertó oh, ¡Qué cansado estoy! ¿Qué? ¿Por qué estoy atado a la arena? ¡Oh, mi pelo! Cuando miró hacia abajo, se sorprendió al ver a un hombrecillo tan grande como el dedo meñique de Gulliver caminando hacia su cara. Gulliver estaba confuso. ¿Estoy muerto? ¿Por qué la gente en el cielo es tan pequeña? ¡Gigante! ¿Qué estás haciendo en la isla de los Lilliputienses? ¿Has venido a comernos? ¿Qué? ¡No! ¿Estás aquí para arrebatarnos nuestra isla? ¿Qué isla? ¡La isla de los Lilliputienses! ¡Oye, ya te lo había dicho! ¡Te ha enviado Blefuscu! ¿Qué cu? ¡Gigante, dime tus intenciones! Me llamo Lemuel Gulliver, no Gigante, y estoy cansado. No sé cómo llegué aquí. Lo único que recuerdo es el naufragio de un barco en los mares del sur y que me ahogaba el soldado se dio cuenta de que Gulliver no mentía llevaremos al gigante Gulliver a la ciudad y que el rey decida sobre su lealtad trajeron 300 caballos para tirar del enorme carro que los liliputienses construyeron para mover a Gulliver Gulliver fue llevado a la ciudad no podía creérselo está claro que es la isla de los liliputienses. ...y me miran como si fuera diferente. Qué extraño. Si alguien te resulta diferente, tú también eres diferente para esa persona. Percepciones. Su alteza, este hombre afirma que no quiere hacernos daño. Es más, dice que su barco naufragó en las aguas poderosas y que ahora está perdido. No podemos fiarnos de él. Es una amenaza. ¿Y si Blefuscu lo ha enviado para comernos? Uh, su Alteza no conoce Blefuscu. Lo llama... Uh, Q. Dime, Ridresal, ¿crees que debemos fiarnos de él? Uh, parece asustado y confuso, Su Alteza. Y es nuestro invitado ante todo. Debemos darle una oportunidad para demostrárnoslo. El rey se acercó a Gulliver. El rey fue cauteloso con este enorme hombre de cara enorme. Tiene que ser el rey. Debo ser amable con él. Mis cordiales saludos desde Inglaterra, su Alteza. Me llamo Lemuel Gulliver. He visitado tierras muy lejanas, su Alteza. Pero sin duda su reino es la isla más bonita en la que he puesto un pie es la isla de los Lilliputienses quizá te parezcamos pequeños Lemuel Gulliver pero somos poderosos guerreros sí, sí, no lo dudo su alteza pero los guerreros poderosos también tienen grandes corazones Espero que este reino de grandes corazones me dé la oportunidad de demostrar mi lealtad a los que me reciben como invitado. Mm, la ciudad está observando. No debo tomar una decisión precipitada. ¡Es nuestro invitado! ¡Y lo trataremos con respeto! Pero por la seguridad de Lilliput, unas cadenas restringirán los movimientos de Gulliver... Hasta que sepamos más cosas de la tierra extraña de la que procede. La multitud aclamó la decisión de su rey y Gulliver fue liberado. Gulliver fue conducido a un templo derruido no lejos de la ciudad. Era el único edificio lo suficientemente grande para él. Se le puso una cadena en el pie derecho para restringir sus movimientos. Los liliputienses cuidaron muy bien de su invitado gigante. Todos los días una procesión de personas traían carromatos cargados de comida. Le regalaron ropa nueva cosiendo varias telas. Los liliputienses formaban todos los días grupos para hablar con su invitado gigante. Gulliver les contaba historias interesantes y se reían mucho. Los cogía uno a uno en las palmas y veían una gran panorámica de su ciudad. Una vez, durante una celebración en la ciudad, los liliputienses caminaban uno tras otro por una cuerda tensa atada a una gran altura. Parecían asustados. Gulliver estaba confuso. Le preguntó al rey qué hacía. Nosotros, los liliputienses, somos valientes y aguerridos. Lo que estás viendo delante de ti, oh poderoso Lemuel Gulliver, es la prueba del valor y la lealtad. El que pase esta prueba será el ministro de defensa. Pero su alteza parece peligroso. La cuerda está muy alta. ¿Y si se caen? ¿Pueden hacerse daño o perder la vida? ¿Es más importante demostrar su lealtad que sus vidas? ¡Pero los liliputienses somos valientes y orgullosos! y.. No tenemos otra manera de demostrar la lealtad Gulliver pensó un instante y le pidió a Ridresal que le trajera una cuerda Ridresal estaba encantado de ayudar A él tampoco le gustaba este deporte Gulliver cortó la cuerda en varios trozos e hizo una red de seguridad Y puso la red bajo la cuerda tensa atada al suelo Listo, ya está Ahora los liliputienses pueden participar en este deporte sin arriesgar sus vidas Y el rey no tendrá suministro de defensa La multitud vitoreó la idea de Gulliver Como recompensa, el rey le sacó las cadenas de los pies Gulliver ahora podría moverse libremente por la isla Estaba feliz Pasó el tiempo y Gulliver se ganó a los liliputienses. El rey ahora le consultaba sus asuntos importantes A Gulliver también le hablaron de la isla rival Blefuscu Lilliput y Blefuscu eran enemigas desde hacía muchos años Gulliver oyó todas las historias con gran interés Un día, Gulliver fue llamado inmediatamente a palacio ¡Gulliver, debes ayudarnos! ¡Blefuscu nos está atacando ahora mismo! Gulliver fue corriendo a la orilla Vio que una flota de barcos se dirigía a Lilliput Los barcos venían cargados de armas Era una invasión Caminó hacia los barcos con una cuerda Los blefuscudienses se sorprendieron a ver a Gulliver ¿Qué es eso? ¿Por qué es tan grande? ¡Atacad! Ah, ¡Parad! ¡Es inútil! ¡Retiraba! ¡Retirada! ¡Retirada! Gulliver ató todos los barcos con las cuerdas Y les apoyó en el hombro como quien lleva una bolsa Arrastró los barcos a la orilla luniputiense La multitud vitoreó una vez más a Gulliver Les había salvado la vida Muy bien, Lemuel Gulliver Pero ¿por qué te detienes? Trae todos los barcos de Blefuscu aquí Así no tendrán barcos para librar una guerra contra nosotros en el futuro Perdonadme, Su Alteza Pero no es justo Blefescu podría necesitar su ejército para protegerse de otros enemigos He traído los barcos que han participado en la guerra Los otros barcos están en la orilla blefuscudiense No puedo traerlos aquí El rey estaba enfadado con Gulliver por no obedecer sus órdenes Unos días más tarde, Ridresal vino a buscar a Gulliver ¡Gulliver! ¡Escúchame! Hola, Ridresal ¿Por qué estás susurrando? Nadie debe saber que he estado aquí He venido a traerte un mensaje muy importante He oído al rey hablando sobre ti con su consejero No están muy contentos contigo ¿Pero por qué? ¿Por qué desobedeciste las órdenes del rey Al no traer los barcos de Blefuscu? Oh, escucha, Gulliver debes abandonar Lilliput inmediatamente la isla ya no es segura para ti pero ¿a dónde iré? a Prefusco quizá He oído a uno de los capitanes de los barcos capturados decir que escribirá al rey de Blefuscu informándole de tus principios. Puedes pedirles que te construyan un barco para regresar sano. Son nuestros enemigos, pero tú eres mi amigo y estoy preocupado por ti. Gracias, Lidresal. Debo partir inmediatamente. Siempre te recordaré, pequeño amigo. Siempre te recordaré, noble gigante Gulliver Gulliver partió inmediatamente a Blefuscu Caminó por las aguas que le llegaban a la cintura y alcanzó la orilla de Blefuscu Vio que el rey estaba en la orilla con todo su ejército Deben haberme visto llegar ¿Por qué no me han atacado? Su Alteza, no he venido a luchar Soy Lemuel Gulliver y he venido a pedirle ayuda Claro que sí, salvaste a nuestros barcos y a nuestros hombres Estoy en deuda, Gulliver Espero poder llamarte así A vuestro servicio, Alteza Preparadlo todo para la estancia de Gulliver! Al día siguiente, Gulliver estaba en la orilla de Blefuscu De repente, vio algo flotando en el agua ¿Eso es un bote? Salió corriendo junto al rey El rey inmediatamente ordenó a sus capitanes Que enviaran por lo menos una docena de barcos Para arrastrar el bote flotante a la orilla Después les pidió a sus hombres que ayudasen a Gulliver a reparar el barco Y le prometió darle toda la ayuda que necesitara Gulliver estaba feliz Ahora podría volver a casa y ver a su familia Les llevó una semana reparar el barco El barco era fuerte y lo suficientemente grande para Gulliver Por orden del rey, los blefuscudienses llenaron el barco de agua, fruta y carne para el viaje Jamás olvidaré vuestra amistad, Alteza Eres un joven poderoso, Gulliver Tampoco te olvidaremos ¡Buen viaje, querido amigo! Gulliver se despidió de los blefuscudienses Tenía grandes historias para sus hijos Cuando Gulliver llegó a casa Abrazó a su mujer e hijos fuertemente Gulliver llegó a Nottinghamshire El 24 de abril de 1702